Eh, este proyecto de, de, de accesibilidad universitaria a la salud es un proyecto institucional gestado en el año 2015, donde、eh, nos propusimos、eh, brindar atención del primer nivel de atención a la salud de a los estudiantes de nuestra comunidad、eh, del CURSAS、eh, y esta estrategia. Eh, forma parte de un programa que se llama Universidades Saludables, donde entre todos los ítems、eh, que nos acreditan como universidades saludables se encuentra la de brindar atención de salud a la población universitaria. Eh, en aquellos momentos el programa todavía no estaba consolidado, pero bueno, uno que, que yo vengo del área de la epidemiología este, ya sabía que, que se estaba gestando a nivel mundial esta estrategia. Este, decidí hacer este proyecto. En ese momento fue aprobado por el Consejo Directivo y desde ese año, hoy llevamos 10 ya de la creación de los consultorios, brindamos atención gratuita a los estudiantes en las especialidades de clínica médica, odontología, nutrición. Y salud sexual reproductiva. Esas cuatro áreas básicas abordan el acompañamiento que necesita un estudiante para una trayectoria académica saludable. Entonces, eh, eh, durante estos 10 años hemos podido recabar muchísima información respecto a sobre qué tenemos que fortalecer en la comunidad universitaria para que alcancen el éxito académico. Dentro de estas últimas novedades también de, del proyecto que vos bien mencionás, está la nueva iniciativa de incorporar también、eh, electrocardiógrafos ¿no? dentro de esta institución. Exactamente.、Eh, y nuestra decana ha.、Eh, um... Priorizado y ha entendido que es fundamental、eh, poder, de acuerdo al tipo de actividades que desde la Secretaría de Bienestar Estudiantil se llevan adelante, como son las actividades deportivas,、eh, tanto recreat recreativas como este, competitivas,、eh, además de que entendió también los, este, los fundamentos de estos datos que hemos obtenido en tantos años, ¿no? donde se ve obesidad, donde se ve una malnutrición. Este, estas situaciones han generado que se asocien a lo que son la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? la hipertensión arterial, la diabetes, enfermedades endócrinas, metabólicas. Entonces,、eh, estuvo absolutamente a favor de que nuestra institución invierta en un electrocardiógrafo que nos permitiría. Eh, ser obtener datos objetivos vinculados a la salud cardiovascular.、Eh, sabemos que nuestra población es una población joven, pero、eh, que pueden tener enfermedades congénitas y desconocerlo. Entonces, esto sería una herramienta más que aportaría a poder prevenir complicaciones en la salud de nuestros estudiantes. Y vuelvo a decir. La, hay enfermedades que pueden aparecer con el esfuerzo deportivo o con la actividad física. Entonces, si brindamos esta, esta posibilidad de que accedan a la recreación o accedan a las competencias deportivas, tenemos que también trabajar en prevenir muertes súbitas o que aparezcan este, enfermedades congénitas. Entonces, esto va asociado, digamos, a un, a un análisis también, no es solamente por sí solo el electrocardiograma, sino que es el electrocardiograma más toda una anamnesis que se le hace al. Estudiante para poder detectar precozmente cualquier tipo de enfermedad vinculada al corazón. Un proyecto también, como bien mencionás, con distintas, que emprende, comprende mejor dicho, distintas áreas, como bien decís también,、eh, tanto en la salud, con distintas ramas, n o como bien mencionás también, sea tanto la nutrición, la salud sexual. Exactamente.、Eh, uno piensa en. Todos fuimos jóvenes, vos sos joven. Entonces sabemos que este,、eh, cuando el cuerpo es joven, pensamos que no nos n o vamos a enfermar, que está todo bien. Y en realidad a veces desconocemos cómo los factores hereditarios y fundamentalmente las conductas hacen que. p u e d a n aparecer enfermedades asociadas a esto. Por ejemplo, ¿no? en tantos años de atención que hemos brindado, un dato que no es、eh, menor es, por ejemplo, la deficiencia de la higiene bucal. La higiene bucal,、eh, algo tan básico, este, puede traer aparejada también enfermedades cardiovasculares.、Eh, también puede traer eh, eh, dolores de cabeza, puede traer,、eh, porque cuando se extraen piezas dentarias、eh, y no se las cuida, ese es el objetivo que buscamos, ¿no? Cuidar nuestra boca、eh, puede traer también eh, mordidas eh, inexactas, lo que va a ocasionar dolor mandibular, dolor de cabeza. Y todo esto se trata con educación, educando a la comunidad estudiantil de que es tan importante comer sanamente como también cuidar nuestra, nuestra boca, que es la primera parte de nuestro proceso digestivo, ¿no? Triturar los alimentos, que el, que el bolo alimenticio sea adecuado para poder prevenir enfermedades gástricas en un futuro. Entonces, la salud sexual reproductiva también tiene que ver con planificar cuando querés ser mamá o papá. Este, entonces,、eh, a eso va el cuidado de las infecciones de transmisión sexual. Sabemos que es una población sexualmente activa y tiene que acceder a la información adecuada para prevenirla, para poder planificar、eh, su familia、eh, y de esa manera no se, puede, no se vea interrumpido su este, trayectoria académica o su plan académico ¿no? dentro de la, de la universidad. Resultar o también, Carlos, cómo acceden los estudiantes a estas distintas actividades, t actividades m b i é n a no, sino a este servicio en el cual usted también empieza a implementar. Exactamente.、Eh, nosotros disponemos de atención martes y jueves. Los turnos se pueden solicitar de lunes a viernes, desde las, 9 de la mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde.、Eh, se, se inscriben a, a, nuestro, a nuestro WhatsApp y también circula en, en, la, en los pasillos de nuestra universidad un QR que es. Donde、eh, acceden a pedir turnos automáticamente. Pueden cancelarlos, pueden reprogramarlos o si hubiera alguna dificultad por parte de los consultorios, se comunica, se cancela y se vuelve a otorgar el turno. Pero digamos, permite la autonomía del estudiante a elegir qué días de, de, requiere atención. Este proyecto no es una guardia, no es, no es un consultorio este, que atiende diariamente, eh, porque eh, eso es importante aclararlo, porque trabajamos con la prevención. Entonces, es primer nivel, se, es turno programado. Cuando hemos tenido alguna dificultad de salud y demás, y co que coincide con la atención de nuestros consultorios, la atendemos, por supuesto. Pero si hay algún evento fortuito en días de no atención, se debe proceder de ir a la guardia del hospital, etcétera, que es con quien trabajamos desde el año 2015 de manera. Este Mancomunada, derivamos a otras especialidades porque hemos detectado patologías que desconocía el estudiante tener y tramitamos la derivación para que sean atendidos por profesionales de esa especialidad, etcétera, etcétera. ¿Son muchos los estudiantes que acceden a este servicio institucional? Sí, anualmente son cuatro, entre 400 y 600 estudiantes que son atendidos en los dos cuatrimestres. ¿Un número alto, la verdad? Es un número muy alto, muy alto,、eh, lo cual、eh, tiene un. Un aspecto muy positivo a resaltar, a resaltar、eh, que tiene que ver con que nosotros no obligamos a los estudiantes a que accedan al consultorio. Lo damos a conocer en los ingresos y los、eh, estudiantes toman、eh, la conciencia de que es importante saber cómo es hacerse un chequeo de salud por lo menos una vez al año y de manera gratuita. Entonces,、eh, vienen por propia voluntad. Hablando también al principio, que bien mencionas también las actividades físicas, ¿se viene el i n t e r f a c u l t a d desde el curso? Se vienen las interfacultades, venimos trabajando desde el mes de junio junto al centro de e s t u d i a n t e porque si bien lo organiza la Secretaría de Bienestar Universitario del,、eh, del, central, del, del organismo central,、eh, También trabaja la Federación Universitaria del Comagüe junto a la Secretaría y, y esta Secretaría de, de aquí de Viedma trabaja con el Centro de Estudiantes. Este, estamos preparándonos porque el, el 12, 13 y 14 de septiembre se van a realizar los interfacultades. Esta es la segunda edición después de muchos años que no se realizaba este, y fomenta, más allá de la, del, del espíritu deportivo eh, competitivo, eh, la recreación de poder interactuar entre todos los estudiantes de la universidad. de Las distintas sedes del Comagüe en Río Negro y Neuquén puedan confluir en,、eh, este año en Neuquén y en Cipoletti.